Seguimos aquí en La Venganza será Terrible, le recordamos a todos los oyentes que hasta el jueves estaremos aquí en la sala Pablo Picasso. Eh, no sé si Alejandro quiere hacer una aclaración, no, puedo continuar hablando. Bueno, eh, vamos a estar aquí hasta el jueves. El viernes vamos a estar en el metropolitan 2, que está en la calle Corrientes... 1.343. 1.343, vaya temprano para poder obtener sus entradas, porque los viernes, por suerte, está asistiendo muchísima gente a ver el programa. Y todos aquellos que quieran escribirlo pueden hacer a dolina.infobae.com o llamarnos por teléfono todos los días al 4-535-4000. Larga vida a sus guantes de goma Ajá. Ajá. Oh, ¿Qué que, sección? Se reúnen en la plaza pública sí. ah, con pancarza, se, ¿no? como dicen Larga vida al emperador <risa> Larga vida a sus guantes de goma Los guantes de goma, señora oh, sí. oh, Ay, qué tema ¿eh? Son una ayuda imprescindible en la casa Yo si no tengo guantes de goma eh, Me muero sí. Ya que protegen las manos Cuando realizamos las tareas de limpieza o cualquier cualquiera, te sirven para todo los guantes de goma. Para aprovecharlos mejor, tenga en cuenta algunas de estas sugerencias. Yo, por ejemplo, viene mi sobrino, sí. algún niño a visitarme, o algún amigo que trae a su hijo, y yo le dejo que juegue con los guantes de goma. Se los inflo, claro. le inflo los guantes de goma, le ato un piolín y un globo. Un globo, sí sí O pueden aprender a ordeñar también, ¿no? Exactamente, usted le echa tiene la forma de la ure, usted claro. le echa un medio litro de leche sí. le hace chiquitito. un agujerito chiquito en cada dedo claro. y le da al pequeño y dice, eh, hijo mío sí, el día de la, la mañana eh, ordeñarás <risa> tu vaca eh, tu vaca tu propia vaca <risa> claro. y mantendrás a tu familia y, y le digo a los padres, este hijo este sí. niño que aquí veis ...sobando los dedos de mi guante de goma... ...el día de mañana os mantendrá con su actividad láctea. Exacto. Y le, le enseñó un niño ordeneando... Sí, y ya aprendió un oficio. Toma, eso. hijo mío, eh, te daré un hervidor... ...para que... se sí. ...para no, que no tengas que llorar sobre la leche derramada. Claro. Te daré un hervidor, una lechera... <risa> ...y en cinco minutos quiero el teco leche... Claro. ...se hervidó la mesa. y le dice al mismo niño, niño... Un té con leche sí, acá con, con masas para todos con masas niño ya que has ordeñado claro? ¿Qué te parece si aprendes a hacer yogur? Claro. Eh, toma el guante de goma, llénalo de leche, eh átatelo a la cintura, claro, y corre desde aquí hasta Plaza Irlanda. A tu regreso se habrá convertido en yogur. Claro. Oh, niño. ¿Cuántas cosas, no? El pequeño lecherito. <risa> que era otro juego de la juguetería, ¿no? Eh, claro, pero eh, está muy bien para gente que... Por ahí se encuentra solo con una vaca y no sabe ardeñarla. Claro. claro. Muy útil ahora, ¿no? Sí, eh, sí. sí, sí, se aprende un oficio, mire. Se Jugando también, se aprende un oficio. Se puede usar también como cresta de gallo. Sí, usted se lo sí. pone en la cabeza para un disfraz de gallo. Por ejemplo, ahora viene... Usted eh, sí. va caminando. Yo siempre lo llevo en el bolsillo por cualquier cosa. Que tengo que agarrar algo que me dé asco. Se mete el guante. Que es algo con una mina o algo. Sí. Llevo los guantes de goma. Por si acaso... Eh, y bueno, usted va paseando con su señora esposa con uh, su pretendienta pero con su esposa no lo usa el guante eh, de goma no, no, eh, pero usted pasa por el corso es casi imposible no pasar por un corzo si, sí, sobre o sea, todo en febrero hay uno cada media cuadra <risa> entonces usted se ensarta el guante de goma en la cabeza y que parece un gallo sí. Sí. y va y se disfraza de, hace usted tiene que poner un poco de cita sí claro. claro no se trata de poner el guante de goma no. e ir sin ninguna onda claro Caminando, un -ko. sí. Por lo menos un kikiriquí. Un -ko. kikiriquí. O kikoroco -ko, claro. o cacaracá. -ka. También, ¿por qué no? Claro, capaz que se gana un premio. Carne de gallo se come acá. <risa> <risa> Mire que yo he visto algunos disfraces y capaz que se gana un premio. Sí, seguro. seguro capaz Premio que... a máscara suelta, un disfraz de gallo. Sí. Muy bien. Eh, segundo... Generalmente conviene usar guantes más grandes de lo necesario O al menos más grande que la mano sí. sí. Si no, la mano no le va a entrar vio que, vio que es, es muy difícil eh, colocarse un guante de plástico Hay normal, que ponerle que... talco, querido sí, amigo sí, sí, sí. Al guante y le entra ah, Como un guante Como un guante Yo le pongo talco, a veces... Harina Harina, no, o, eh, aceite Aceite para que refale más sí, sí. Se no, te queda trancado sí. el guante, Ajá. ¿no es cierto? este ¿Alguna crema? También, como no, buenas no, tardes ¿Cremas para guante de goma? Sí. ¿La parte de adentro tiene? No, yo tengo cremas para la cara, señor No vendemos acá Ay, qué lástima no, Porque vendemos. no me adentra Me lo compré <risas> dos números más chico Y no me adentra la, la solución... Sí. Yo lo voy a explicar, todo tiene solución, señor. Uh -huh. eh, deje el dedo gordo afuera y póngase los cuatro dedos solos, uh -huh. pero que eso le van a quedar... Sí. El índice le entra en el pulgar, sí, el mayor... Claro. No, no, no. No, porque sí, le va a faltar un dedo. dedo. No, no, le va a faltar un dedo. Sí. O corte los dedos para que... Entre más rápido. Le, no, que le salga la punta de los dedos afuera, pero ahí se agarra todos los microbios sí, y toda ¿no? la inmundicia, ¿no? No, lo que pasa es que hay que no, lavar, la, la, las mujeres lo usan porque hay que lavar las cosas con, con agua muy caliente. Muy caliente, efectivamente. Si sí, sí. se puede una mujer, eh, se puede despellejar viva. Y sí, sí. Yo conocí a una señora que por no usar guante de goma... Ay, no, yo no le uso guante de goma, yo como son. Sí, no, yo se no le pone uso. caprichosa. Yo estoy, sí, que el contestador no... Sí. No hablo con máquinas, sí. no toco los porteros eléctricos... Aparte aquellas... yo cuando, hago, cuando vos haces el asado no te doy órdenes, así que... A mí, no, tú, que claro, si no uso guante de goma... Eh, ¿Sí? Salió el agua como papelar chancho de la canilla... Porque habíamos puesto había puesto el marido, pobre, para descanse... Ha <risa> puesto um, el... <risa> Un... al máximo el termotanque sí, el termotanque australiano tenía <risa> que tiene dos velocidades nada y todo <risa> y... <risa> lo había puesto al máximo y salió una cosa de vapor que parecía ese que, que sale en los bares viste sí la que cafetera me, la cafetera, me te... bueno. y esta señora se despellejó oh, se despellejó viva y él, el de... tipo estaba durmiendo la siesta Y apareció en la puerta de la señora que parecía las láminas de los cuadernos bichiquen. Claro. De... Sin piedra apareció ahí. ¡Ay! Le faltaba nada más la, la rayita que decía... Sí, pulmones. <risa> pulmones, homóplato. deltoides <risa> <risa> Y la llevó al médico para ver si le podía poner alguna piel o algo. Fue a, a un médico de estos... Este, eh, ¿Dermatólogo? Eh, no, no, no. el El cirujano plástico, ah, ah, cirujano. que por ahí si ¿usted no tiene algo que le sobró de no, alguno? Pero pielcita que le sobró de alguno. ¿Usted se cree que es como la peluquería, que lo, que claro, son, ¿lo van barriendo? Están barriendo y ya sí. ay, ¿por qué no aprovecha? Le sobró una espalda, dice todo el todo tipo. Todo eso recorte y se la pega, no, y se le va a quedar, le va a quedar... Tengo se... la espalda de un tipo, pruébese la. Sí, no, no, no pero si, si unimos todo le va a quedar como esos acolchados que tejen la vieja <risa> Sentones, que se llaman. Claro. <risa> Así que no Y bueno, la dejó así a la mujer, que se yo. Después no sé, yo no no no, no, no traté más. <risa> Dice, después de usar los guantes, señora, déjelos secar del lado del revés y en tal que los, antes de volver a poner... Es ¿sí? no, ¿sí? ¿sí? nos adelantamos eh, nosotros. Claro, ¿no? eh, sí, sí, sí. Eh, use guantes de algodón debajo de los guantes de goma sí, y protege ya, de no, la eventual ya. rotura con una uña, porque por ahí se le rompe sí. el, el guante... Imagínense, después lo, lo bautizaron pirulo Y era fin de hecho los tres Este tipo de accidente también puede evitarse eh, Puede evitarse No lavando, por ejemplo Si sí. se le hizo un agujerito en la goma Señor Puede Puede remendarse aplicando una capa de esmalte para uñas sí, eso, ahí está. Eh. Puede ser los dedos de los guantes rotos que pueden tema? usarse para colocar en los extremos de escobas y escobillones así se evitará que la madera del palo raye las paredes cuando los apoyamos oh, extraordinario <risa> Fantástico. para algo valía ¿eh? Eh. yo le digo en realidad los guantes de goma los compro solo para eso <risa> le corto los dedos y se lo ensarto al palo de escoba Y somos felices para siempre. <risa> porque ya tengo toda la pared rayada claro, de apoyo, de apoyar, el palo. claro. Tú me dices, "¿Por qué está tan rayada esta pared?" Ah, porque no conseguí guante. Y, y no conseguí guante y, y uno apoya el palo sí, todos los días. Lo, de A cuidar. lo mejor un día no lo hace. Claro, pero <risa> 25 años apoyando el palo, queda sí. todo como una, sí. una raya, toda la misma altura. Claro. La altura del palo de la escoba. Claro. Eh, pero ahora que tengo esto... Se acabaron ah, los problemas. Se acabaron se mis problemas. Hay gente que se separó por este motivo. Sí, sí. Por, por los rayones sí. de, la, de sí, las paredes. Sí, sí. Haber encontrado esto salvaba claro, mucho matrimonio. Claro, porque ¿qué apoyás ahí? Dice? Claro. Sí. Y después tiene que venir el pintor. ¿No ves que no yo? tiene guante? Claro. claro. Eh, y así... Bien. Eh. El panadero cuando te agarra las la, la masitas. ¿Las agarra con guantes de goma o son otra clase de guantes? Son unos guantes transparentes, medio extra. Ahora se usa mucho como una cuestión higiénica en algunos locales, que cuando usted le van a servir, por ejemplo, galletitas, sí, eso eh, digo. y tienen que meterlo tipo, adentro. Antes de venir al almacenero metí una mano adentro, sí, después... esas latas cuadradas, sí. eh, de galletitas, de cortado... el orden, sí. y lo miraba por un vidrio redondo. Sí, hermoso. El tipo metía los garfios, pero una mano metía sí. otra que freddy krueger sí. era Después, una de... zarpa una zarpa ruda una mano gorda sí. peluda de haber uniosa, con alguna uña golpeada sí. uña negra, golpeada ¿no? por la mala suerte sí. ¿no? o por acomodar sifones, claro, por ¿no? sifones? negras una sí. curita por ahí sí. y metió a la mano y te agarraba la sobre la lengua de gato cuánto le doy Ahora, ¿qué mano claro, tenían, eh? Porque uno moriría. le pedía un cuarto y el tipo sabía falta. Un manotazo era un cuarto. Sí. calcula qué mano tenía. Depende tendría, de cómo abrían los dedos, ¿no? era un, sí. un cuarto, medio sí. kilo. Yo, lo que no podías pedir era la galletita medio delicada, porque el tipo metía la hogarfia adentro y te sacaba polvo ladrillo. <risa> Y lo peor de esas latas, no se sé si se acuerda, era agarrarlo del fondo, lo último, porque era lo sí, que quedaba roto. Sí, todo, todo roto, toda, toda la... la, toda la era, rotina, esa, no, esa no me la de, Roberto, abro No, lata. hasta que no termina esta no <risa> le abro la otra. Era así, exactamente así, claro. Este, bueno, y ahora se ponen... Un... Guantes. Pero no son guantes de goma, ¿eh? Ahora, el panadero se lo pone para protegerse él... O para proteger la factura de los microbios que él viniera a tener. Porque también yo comprendo, por ahí un panadero, sí. como cualquiera, está eh, limpiando la cámara séptica. <risa> y, y de golpe viene usted y le pide una docena de sí, vainilla. Claro. Tipo la, casa con la, la ¿no? casa con la mano eh, y usted se puede sentir molesto. Y sí. Yo prefiero la con la con la pinza. Eh, no, no. La pinza es un error, son mucho más higiénicos estos guantes. Es verdad. Porque yo he visto panaderos sí. que ya estar acostumbrado a agarrar todo con la pinza, te daban una docena de con la pinza y después veía que el tipo se rascaba con la pinza. <risa> Incluso se rascaba distritos de difícil acceso con la mano. Me metió a la pinza el tipo enarcando las cejas sí. atrás de la espalda y sacaba la pinza y miraba. Sí. sí era como una proyección de la sí, mano. Sí, Y sí, lo que pasa sí. es que ahora con, también con el tema del autoservicio, en muchas panaderías, no sé si les pasó... Agárresela a usted. Agárresela a usted. A mí sí, me pasó el otro día... Sí, de nuestra panadería. Claro. <risa> ah, <no. risa> me pasó el otro día que yo tuve... Y uno no no tiene el oficio del panadero. No, el... se te escapa. Se me cayó a mí una tortita negra ah, y cuando la iba a amiga. patear... El tipo me hizo... No. no señor... Me hizo así con Tortita tocada... Tortita metida... Tortita jugada... <risa> claro. Plata en mano... Claro... me Pisa que, en tierra... Sí. Me tuve que morfar la tortita que claro. se había caído en el piso... la comió y y sí, me ajino... Y si me la comí... Él, no... ni bien usted se va... Yo se lo dije... Que me pasó lo mismo... Cuando yo me voy usted a la calle... Se le encaja a otro... No. Se le encaja... A Torrante le digo... <risa> Sí, es cierto. Y las pinzas Pero... están generalmente bastante sucias, ¿no? Tienen como una, unos restos de otra, de otra Sí, porque cuando agarrás membrillo ya no es lo mismo, ¿no? Y sí, por eso, si uno no quiere membrillo, no. de luego... Uno Pero a mí también se me escapan con la pinza. Sí. Las berlinesas, por no decirle bola de frail, ¿eh? Sí. Eh, oh, son o sea. las que más se me escapan. Y porque, por, bueno, por la circunferencia, digamos. O sea, difícil de agarrar. Es porque es redonda, ¿entiendes? Son de Rueda, mientras que eh, <risas> la, la factura cúbica que no hay... Claro. ¡Ja, eh, <risas> es estable. Claro. Es estable. y todo lo que es cúbico tiende más tarde más temprano a redondearse. Sí. Se, se le va comiendo bien. los bordes. La, se le van comiendo los bordes. Esto sucede sucede con, con todos los objetos del mundo, las piedras, por ejemplo. Claro. Pero como las facturas no les damos tiempo, les damos un millón de años para que se redondee. Entonces, esas chatas cuadradas por lo general sí. no se te caen. A mí no me gustan, pero las agarro porque me están mirando, vienen toda la vez claro. y te miran. A ver cuál se les escapa. Sí. Y a, a otras muy difícil Alejandro, no sé si le pasó, es la cuadrada con azúcar arriba, porque cuando uno la aprieta, se, se rompe toda la parte rompe, del azúcar. Se rompe, se rompe y se... Y, ¿Sabe qué pasa también? Vio las, las berlinesas rellenas que tienen un sí, un, un hachazo sí, sí. y le meten crema pastelera. Sí. Usted por ahí ensarta la pinza en la crema pastelera. Sí, es cierto. La mete adentro. Sí. Y queda la pinza toda... toda una cosa que no hay que hacer. Hay gente que después de eh, servirse la última factura... Se chupa la pinza. No, la verdad que no es muy higiénico ¿eh? no es no. así el pantalón. Eso no. ¿El panadero eh, se chupa los guantes? No creo. Bueno, quizás cuando va a la parte posterior, la parte de atrás de, del negocio, quizás ahí. Pero Ay, uno no, no sabe qué pasa. No atrás. sabe no. qué hace en la parte de atrás. Si yo lo veo viene con, con una el guante perfecto. No. Yo creo digo... que no, me voy, me voy. No, no, no me, me, me dé nada. Gracia. Gracias. Gracias. Vio que hay un dicho que, que es espantoso, y dice, si vos supieras lo que pasa en una cocina de un restaurante, nunca comerías. Nunca comerías. Mm. Y si... Eh, Llevándola yo, a la panadería... Yo la sabía ve... con esta mano. <risa> que si la tuvieras en el fondo del restaurante, no la verías, ¿no es así? No. ¿Cómo es ese dicho? No. ¿Ves, ¿La ves a esta? Empieza. <risa> no, pero, ¿No es ese? No, es otro. Ese no me lo acuerdo, entonces. ¿Cómo es? Ese es otro. <risa> bueno. Es otro. No, yo le digo porque es verdad uno no sabe qué sucede en la parte de atrás donde las no, paraderías, eh, en eh, esos negocios. Eh, tiene razón lo que dice su amigo. Yo un día entre porque así lo voy a contar. Oh. Por casualidad en todos los restaurantes menos en el restaurante Babieca sí, donde eh, donde la higiene es la impecable. Higiene es, eh, usted eh todo se elabora a la vista. Sí. A la vista, incluso Usted le dice, salga de acá, le dice al cocinero que viene claro. a hacerle la cocina entre las mesas para... Claro, y se siente y lo mira mientras usted morfa se siente mientras le hace las milanesas Bueno, no, eh, un día entré a un restaurante que no lo voy a nombrar No, no, está no lo voy a nombrar ah. ¿Y se metió a la cocina? No, me metí a la cocina ¡Las chanchadas! Ah. Que hacía ¿Y como entró a la cocina? ¿A ¿Que quisiera ir al baño y abrir entre la puerta? Que si quiso ir al baño me equivoqué uh -huh. Incluso me di cuenta que no era al baño Ajá uh -huh. Pero me costó. A primera vista parecía. Ah, sí. Agarraban todos los productos con la mano a propósito. Sí. Maldecían el asado. Claro. Maldecían, escupían el asado como el viejo Biscacha. Claro. Según los clientes que ya los tenían entre ojo, Peor. Y cuando uno vio le dice, está medio crudo, ¿me lo puede volver a hacer? Peor, dice, viene, peor, peor, te echan, te echan, eh, sal inglesa, te claro. echan. Bueno, pero eso no se puede decir porque está la, mafia, sí está la mafia, está la mafia de los cocineros, de los panaderos. Son eh, agresivos. Eh, sí. sí, son agresivos. Eh, yo una vez fui a un restaurante, a eh, un restaurante chino. Uh -huh. ¿En Beijing o en Pekín? No. Eh, Acá en Buenos Aires Fui con una chica muy linda Ajá la... todos, todos me miraron ¿Sí, no? Uy, qué fe Qué mirada Qué mirada horrible, horrible. Y ni bien entré Entramos Cerraron la puerta con candado oh. Opa ¿Un tenedor libre era? No me dijeron <risa> no. <risa> Vinieron unos tipos Agarraron a mi novia La ataron Uy, qué momento La llevaron ¿Se la llevaron de restaurante? Se la llevaron, la raptaron. Ajá. Y después me pidieron a mí que me retirara. Primero me cobraron. <risa> ¿Los dos cubiertos? Los dos cubiertos. Es tenedor libre, pero no hay más nada, me dijo el <risa> sí. Eh, no la vi más a la amiga, no la vi más, la raptaron. ¿Y nunca más la volvió a ver? ¿Y no hizo no, la denuncia? No, yo volví al mismo restaurante. No, dice, acá la tarde atendemos nosotros, me dice el chino, muy simpático. Sí. A la tarde somos gente de trabajo, pero a la noche es la mafia que no tiene que venir acá de noche, el turno noche dice... Menos no, una linda chica. ¿no? turno noche bravo, me dice. A la tarde no, a la noche bravo me dice. Noche, bravo. <risa> ¿Y él no, usted no lo identificó si a la noche estaba este también? No, o, no. Eran otros. Eh, no sé si eran otros, claro. Bueno, eh, últimas consideraciones. ¿Cuánto cuesta? Buenas tardes. Buenas tardes. Lo, los guantes de, de goma. Bueno, hay distintos, son... Hay... ¿Porra la goma de los guantes? Sí. Por ejemplo, si usted está escribiendo y tiene los guantes puestos, ¿no puede aprovechar para borrar con el dedo no, no, no. lo que escribió con el codo? No. No. Ese es otro tipo de goma. Hay distintos tipos de goma. Me han dicho. Entonces, bueno, eh, de, eh, por ejemplo, también hay distintos tipos de guantes. Están para operar. el guante Para operar. Para operar el médico es el mismo guante del panadero y el mismo guante no, cuyo no, dedo señor. ponemos en el palo del, del del escobillón No, señor, tienes un guante mucho más. ¿Quién me cortó sí. dice el cirujano los dedos del guante que tengo que operar un tipo? <risa> aparte el, el cirujano tiene que tener tacto claro, para que si se pone un guante para lavar. La, la, la, ¿Cómo? La... Tiene que mantener el sentido claro, el tiene... tacto, por eso es finito el material. Claro ah, no, que los médicos a veces usaba. meten, los médicos a veces meten la mano en la herida ah. y pues, dice, acá está la la está la vejiga. No. <risa> Aquí está, ¿qué dicen? Por ejemplo, la vejiga, por el tacto también se aprende. Bien, por el tacto se da cuenta. Claro, pero pues ah, el mismo guante. Le cierra los ojos el médico no. y le hace de acá. Juegan a adivinar, dice usted. Juegan a adivinar, va metiendo sí. la mano entre ellos. ¿De ¿sabes? quién es este apéndice? Y usted le dice, es suyo, doctor. pues bueno, no, no, no no podría ser el claro, mismo guante, guante de goma, ¿no? no, imagínese como operar con guante de boxeo ¿no? Exactamente Claro exactamente. exactamente El guante más rústico sirve para lavar para... Y si se lava bien las manos, ¿no? ¿Es mejor a mano limpia? En serio le digo, ¿eh? A mano limpia ¿Pero Debería... a operar o a cualquier cosa? Para operar Y no, porque puede haber contagio Puede haber corte Sí. se puede cortar el, el dentista no. también últimamente está usando sí. mucho lo referí también de box eh, sí. lo mucho. referí de box y sí. eh... no hay un hay un desarrollo de la industria del guante en este momento todos prácticamente en Todo lo que se hace con la mano, discúlpeme, <risa> hoy en día se hace con con guantes. Ha crecido la venta de ah, esos guantes. Nosotros algunos... pensamos con un localo y sí, tenemos 26. Sí, 26. Dice, eh, ¿Cómo se dice? Agárrelo con la mano. No, no lo agarre con la mano. No lo agarre con la mano. No lo agarre con la mano. No man Supursar no, uno, dos, no, tres. dos, tres. No lo agarres con la mano cuatro. <risa> bueno, qué te ah, puedo <risa> servir? Eh, los embajadores, por ejemplo, cuando van a algún acto que tienen que darle la mano a mucha gente... Se ponen los guantes, imagínense. Sí. No, pero es una descortesía. Sí, bueno, pero usted, qué sé yo, ya sabe dónde viene. <risa> Encantado, muchas gracias. Pero, pero, pero los novios, los, para escribir a máquinas también. Yo prácticamente no me lo saco nunca. Pero, por ejemplo, si usted conoce una chica por primera vez, ¿Eh? bueno. ¿hasta qué cita hay que usar los guantes? Eh, siempre. <risa> El guante siempre. siempre Es una precaución, porque usted qué sabe Usted confía en su señora, pero por ahí Su señora anduvo, qué sé yo, saludando Andá a ver a quién anda a ¿Qué sabe dónde metí ¿Usted sabe dónde metió la mano su señora? En este el, momento El lema de nuestros prospectos <risa> Pero Alejandro, comentamos que, por ejemplo Una ¿verdad? caricia con guante no es lo mismo No, gaucho con guante no caza chinita Volca de gringo se va a ir al revés Y sí, no, pero conviene, mire, la seguridad ante todo Ante que el Imagínense, eh, una legaña Sí, legaña Porque su señora se saca una legaña Una ¿no? legaña, legaña, sí eh, Con el dedo así con, eh, A sangre fría, ¿no? no. Con, el, con, con el dedo desnudo sí. Discúlpeme, ¿no? Y después le hace una caricia a usted Y por ahí tiene, su señora se casó una conjuntivite Sí Eh, y, si, y cuando quiera acordar, ¿tiene, tiene los ojos así ¿Por qué? ¿Por no ponerle guante a su mujer? Y, pero es muy difícil hablar con mi señora ¿Cómo le explico yo a mi mujer que tiene que usar guantes? Así como lo acaba de hacer Tenés que usar guantes no, pero Y yo también, ¿ves? ¿Ves esta mano? le dice. Sí Eh, bueno, tengo guantes, vos también tenés que ponerlo Bueno, guantes. pero quizás yo ya lo pueda tomar como un acto de frialdad Como que no la no me querés tocar más, me puede llegar a decir No, dígale usted, no te quiero tocar más Porque el mundo está muy peligroso, querida mía Pero yo que las mujeres toca. Yo hace, mire Hace, hace 25 alguien? años que no me toco ni yo mismo Sin, Sin guantes yo me eh, ¿Por ahí me pica la cabeza? Guantes Y cuando termina de no ¿se lo saca o...? Me, me lo saco y me lo guardo acá en el bolsillo superior de la americana. Uh -huh. ¿Sabe dónde se rasca mucho la cabeza la gente? En los reportajes. Cuando le hacen preguntas. Cuando le hacen preguntas. Es verdad. Le pregunta, y de todas las obras de teatro en que trabajó, ¿en cuál se sintió más cómoda? Bueno, <risa> se rasca la cabeza. ¿Por qué será, no? ¿Será para será? empujar un poco las ideas, eh, las ideas? A mí me han dicho que un pequeño masaje <risa> ayuda. que une en el cuero cabelludo... Reaviva las neuronas dormidas Acaso durante 25 años En un sueño propio de moscas tsetse. Bueno, habría habría que probar Está bien, yo igual veo difícil Poder tener un diálogo con, con mi mujer y, y explicarle que... Bueno, mire, lamentablemente vamos a cerrar nosotros eh, ¿Le vendo no le vendo Las seis gruesas de guante ¿Usted seguía de mano chica? Sí, usted con una, ah, tengo una mano sé, más grande que la que tengo que hablar con usted. Bueno. Pausa. <risa>